Nos、encontramos acá en Carmen de Patagones, en la calle 7 de Marcio, Comoro Rivadavia, frente al municipio, donde se está realizando una protesta de parte de los empleados municipales. Y acá me encuentro con una de las empleadas del hospital, ¿cómo es su nombre? En c h i g a c h i g a l a de mi setantape sin u b o a medes pedantismo, que estoy dentro de la federación, y a nivel local al DNP. Hace mucho que están pidiendo estos aumentos, ¿verdad? Eh, lamentablemente eh, no se pudo llegar a un acuerdo en diciembre, que nosotros acostumbra el empleado municipal siempre terminar en diciembre con un paliativo, ¿no? Para empezar el año. No lo tuvimos,、eh, no se pudo dar. Ahora lo que se está pidiendo es en realidad un 28% a un 30%. Quieren dar un 15% escalonado, en la cual si sale e ese 15% nos estarían dando un 10% dentro del de primer trimestre, y en la cual el segundo trimestre no entraríamos en lo que es el, el aguinaldo. Nos dejan afuera una parte importante que es para el empleado municipal. El empleado municipal, ellos dicen que la provincia, de acuerdo a la señora gobernadora, está dando un 15%. Pero nosotros lo que tiene que saber la comunidad y acompañarnos en este reclamo, porque nosotros, ¿qué es lo que decimos? e l empleado municipal es el que te, cuando naces el que te r e c i b e es por el e m p l a d o municipal. Cuando terminas. En, en, en un cementerio que también, si t u i e a s una trina, que te lleva. El empleado municipal es, es tan importante, diría yo, como t o d o los camioneros. O sea, somos un eje muy importante en el país, para el país. Entonces por ahí es triste que un empleado municipal tenga un básico de 4 mil pesos. Eso es, lo que, eso es lo que debe saber la sociedad, eso es lo que le debe exigir el pueblo de Patagonia a este intendente que nos atienda. Nosotros fuimos flexibles, en realidad con el intendente estuvimos una sola vez, p é s i m u g u se sentó solo una sola vez con el intendente. n a c u a l m e n t e s t e intendente, cuando se a p ó s t o l ó fue al gremio de los municipales a decir que nos iba a, iba a poner la ley en vigencia, porque hay una ley ya en vigencia, con un básico coherente. Eso no pasó n u n c a O sea,、eh, si no mal, ustedes deben recordar cuando el intendente fue al, al área de servicio, porque él había, había un compromiso ahí, con el trabajador de abajo estamos hablando. Y oímos otro ¿no? en todo momento. Es, es el es enojo que hay. Porque decía, si no mal recuerdo, cuando Sara era concejal, a la gestión anterior le decía, Si、sí, la masa salarial me da tanto dinero, pero ¿dónde está? No está en el trabajador, no está en el u e abajo. Entonces decimos, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con ese compromiso s u e se hace el empleado municipal? Me faltó la verdad y este linojo que hay hoy, h o y le puedo decir que ayer cobramos nosotros tenemos compañeras que han ido a p e d i r ya, no me alcanzó. necesito un par de zapatillas y va a venir la semana que viene a decir no puedo pagar los servicios básicos ¿qué servicios básicos? la luz, el g a s entonces, viste,、eh, se está haciendo insostenible esto、eh, yo, gracias a Dios hay muchos empleados de que sus hijos no van al colegio pero ¿qué pasa? en las casas que los, hay dos, tres, piden que tienen que ir al colegio lo m a n d a n si no están bien alimentados si no tienen lo básico para ir Matilla, es triste lo que e s t á pasando. Eso es lo que tiene que entender ese t intendente.